creo que acontecimientos que se van a producir en este momento y que son eh, de nuevo el aporte del esfuerzo del productor. Nosotros como dirigentes gremiales lo único que hacemos es encaminar, conducir, gestionar todas aquellas iniciativas y posibilidades que va teniendo la Sociedad Rural de Formosa para la provincia, para el productor. Y así también, conjuntamente con el lanzamiento entonces de esta 65 exposición. Queremos anunciar desde que el día el viernes 28 de agosto, o sea, este viernes que viene, a las 19 horas se inaugura el nuevo salón del predio ferial, a la cual desde ya están todos ustedes invitados y eh, queremos compartir esta, este esfuerzo que ha hecho el productor eh, porque me parece que eh, se van dando los ámbitos en los cuales... Eh, vamos teniendo todos aquellos elementos y todas aquellas herramientas necesarias como para seguir cumpliendo nuestros objetivos, que es el de apoyar al productor en todas sus distintas facetas, ya sea la capacitación, la información, la comercialización y todas aquellas gestiones que sean necesarias para cumplir los objetivos. La sociedad rural de Formosa de forma permanente siempre ha estado abierta a la sociedad y en ese sentido la inauguración de este nuevo salón también significa un aporte a esa apertura y a esa presencia de la sociedad de Formosa en la sociedad formoseña.